Egunon, Gusti, Gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Martes 17 de abril, 9 y 4 minutos de la mañana. En estos momentos tenemos una temperatura de tan solo 3 graditos en Berriozar. Cielo parcialmente nublado y parece que así seguirá durante todo el día con temperaturas que no pasarán de los 14 grados. Parece que hoy la lluvia nos dará una tregua, aunque no será así el resto de días de la semana, ya que se prevén lluvias tanto para mañana como para pasado. Y hasta el viernes Eso sí, las temperaturas No variarán en exceso A pesar de la lluvia Tendremos máximas de unos 12 o 13 grados Los próximos días Bien, y para hoy en Berriozar y Ratia, en el magazine Berrión, vamos a hablar de ocio, vamos a hablar de tiempo libre de nuestros chiquis, de las niñas y niños de Berriozar que desde ayer ya pueden apuntarse en ese campamento de verano organizado por la asociación Kiliki, un campamento de verano que tendrá lugar en el albergue de la isla de Zuaza en agosto y para hablarnos de todo ello tendremos con nosotros a Marian López de Zubiría miembro monitora de la asociación Kiliki que nos contará todos los detalles Pero además de eso tendremos otras muchas cuestiones, muchas cosas de interés, muchas noticias que contaros como siempre en nuestro boletín informativo, en nuestro berrión informativo al que daremos comienzo en breves instantes. Así que ya sabéis, no cambiéis de dial, quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o por internet en eguzquiplaza.net. Bien, y como siempre comenzamos nuestro repaso informativo por las noticias que afectan a Navarra eh, y en concreto por esas eh, medidas anunciadas por el ministro de Educación, José Ignacio Huert, que eh, según eh, José Iribas eh, sí que se aplicarán. En Navarra, las medidas anunciadas por el ministro de Educación, José Ignacio Huert, afectarán, por tanto, a la enseñanza pública y concertada de Navarra, al menos las más llamativas, que afectan a los ratios, al número máximo de escolares por aula y a las horas lectivas del profesorado. Eh, las palabras del consejero de educación del gobierno foral José Iribas en concreto fueron las siguientes vamos a esperar a ver el texto normativo pero aquellas cuestiones que se legislen mediante legislación básica deberemos cumplirlas eh, Iribas también señaló que Navarra tiene unas competencias, un fuero y que tiene derecho a sacarle rendimiento en defensa de la máxima calidad de enseñanza en lo que respecta al número máximo de escolares por aula, Iribas afirmó que los ratios Los máximos planteados, 30 en primaria y 36 en eh, educación secundaria, no tienen que darse con carácter general, ni mucho menos, sino en casos puntuales, mientras que el aumento de las horas lectivas sí afectará al profesorado Navarro, ya que la, me la medida establece un mínimo de 25 horas lectivas en primaria, mientras que en navarra ahora son 23 y un mínimo de 20 eh, horas lectivas en eh, ESO frente a las eh, 18 actuales. El eh, ministro de Educación se reunió ayer con los representantes autonómicos y les anunció las seis medidas previstas para hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa. La primera la y la más evidente pasa por ampliar hasta un 20% las ratios de alumnos por aula previstos en la ley estatal. Así las cosas, en primaria podrá haber un máximo de 30 escolares por aula cuando en la actualidad son 25 y un máximo de 36 en la ESO. Y si sí, inquietud hay en el mundo de la docencia, inquietud también entre 65 colectivos por el retraso de UPN con las subvenciones nominativas. Así lo leemos hoy en prensa. Los regionalistas no han presentado aún la relación de subvenciones nominativas para este año, cuando está a punto de cerrarse el primer cuatrimestre del año. En 2011, hasta 65 colectivos se beneficiaron de los 3 millones de euros que se repartieron entre entidades tan diversas como el el arzobispado, los dancharis de Duguna, eh, la Fundación Osasuna o la Escuela Navarra de Teatro. Desde el equipo de gobierno manifestaron ayer su intención de que la convocatoria llegue el viernes al pleno, una posibilidad sumamente complicada, ya que aún no ha pasado por comisión alguna. Lo más probable es que hasta el mes de mayo no se presenten estas ayudas de las que tantas entidades dependen. Hasta este 2012, mientras los diferentes equipos de gobierno iban aprobando las cuentas año a año, la relación de subvenciones nominativas se presentaba en la negociación presupuestaria y se aprobaba posteriormente con sus correspondientes enmiendas en el Pleno de Presupuestos. Después de que Enrique Maya no lograse aprobar las cuentas para 2012, la situación ha cambiado. Como ocurre con las modificaciones presupuestarias para inversiones, esta cuestión tiene que ser aprobada por el Pleno. Antes, el equipo de gobierno ha de presentar en comisión la lista de entidades beneficiarias junto a las correspondientes partidas y el concepto de la ayuda. Pues bien, pese a la insistente petición de los Los grupos municipales de la oposición, UPN sigue sin presentar en comisión la lista de subvenciones nominativas mientras muchas de las entidades que se benefician de estas ayudas se encuentran en una situación muy complicada. La inquietud es por tanto enorme teniendo en cuenta que además se prevé un recorte importante en las partidas con las que el Ayuntamiento apoya estos colectivos. Desde los grupos municipales llevan meses pidiendo la presentación de estas subvenciones sin recibir respuesta por parte de los regionalistas. Y pasamos ya a hablaros de las noticias más cercanas, de las noticias de Berriozar. Se ha aprobado ya la nueva ordenanza para la instalación de terrazas y veladores. Las medidas restrictivas del consumo de tabaco en el interior de los bares motivan las solicitudes de instalación de terrazas en el exterior de los locales y por ello se ha aprobado esta nueva ordenanza y se ha establecido un nuevo marco normativo que trata de armonizar la necesidad de mayores oportunidades de negocio y disfrute planteada por los hosteleros con la protección de los derechos relativos al uso de los espacios públicos, la tranquilidad y el descanso de todas las vecinas y vecinos de Berriozar. El texto de la ordenanza ya está disponible en la página web municipal berriozar.es. Y pasado mañana, 19 de abril, se presentará el videoclip de la fiesta de Sortzen. Será a las cinco y media de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela, en el que se hará esa presentación del videoclip protagonizado por el grupo de Rock Marea y por los niños y niñas de Mendialdea. Como todo el mundo sabrá, la fiesta de la Escuela Pública Euskaldún, organizada por Sortzen como todos los años en la Taconera de Iruña, este año corre a cargo de Berriozar del colegio de la Pima de Mendialdea y el vídeo también se ha hecho aquí el vídeo ha sido realizado por la asociación Berriozar Films Cultural Lanceluce precisamente ya que la organización de la fiesta corre a cargo de Berriozar se está preparando el reparto de trabajos entre el voluntariado se abrirá el periodo para apuntarse a las distintas labores que se van a realizar y ese periodo se abrirá el próximo 19 de abril este mismo jueves durante la presentación Del videoclip se entregará una ficha donde se deberá marcar la disponibilidad y entregarla ese mismo día 19 o los siguientes días, el día 20, 23 y 24 de abril de 5 a 8 de la tarde en el Polideportivo, sobre todo pues para saber eh, a qué labores está dispuesto cada persona o cada voluntario o voluntaria. Más cuestiones. Hablamos ahora de salidas montañeras que tendrán lugar el próximo fin de semana. Dos salidas montañeras para dos grupos de montaña que tenemos en nuestra localidad. Por un lado, BKE Mendita Aldea ha organizado la salida montañera de abril al monte Bargain de 1.156 metros de altitud.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 Y más actividades de ocio y tiempo libre, aunque esta vez para niños y niñas de Berriozar. Os hablamos de los campamentos de verano de la asociación Kiliki. Esta asociación ha organizado un campamento para niñas y niños de Berriozar, que tendrá lugar en el albergue de la isla de Zuaza, del 12 al 18 de agosto. Esta actividad está dirigida a niñas y niños de entre primero y sexto de educación primaria. Habrá grupos tanto en euskera como en castellano con un máximo de 24 niñas y en cada uno. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo miércoles en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y otro plazo que está a punto de expirar es el de la matriculación a los cursos de escalada. Y es que a finales de abril se desarrollarán en Berriozar varios cursos de escalada en el Rocódromo Nuevo del Polideportivo. Cursos organizados por Berriozar Quirol El Cartea con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación Camira. Los cursos tendrán lugar del 24 de abril al 22 de mayo. Serán ocho sesiones de hora y media cada una los martes y los jueves. Y para inscribirse eh, tendréis de plazo hasta el próximo miércoles 18 de abril y podréis hacerlo en... en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 Hablamos también de eh, fútbol, de fútbol sala, el torneo de fútbol sala que eh, se celebrará próximamente, ya tiene abierto también su plazo de inscripción, este eh, finalizará el próximo 30 de abril y eh, podéis eh, inscribiros ya, está dirigido a personas eh, mayores de 12 años Y eh, se admitirán equipos de 12 jugadores eh, por equipo. La cuota es de 200 euros y podéis inscribiros ya en, eh, a través de email en la dirección Vázquez, eh, vázquez1810hotmail.com. Repetimos esa dirección: vázquez1810hotmail.com. Y otro evento deportivo que ya se está organizando en nuestro pueblo es el tradicional cross de Lancheluce, que este año alcanza su vigésimo séptima edición y que tendrá lugar el domingo 6 de mayo así que id preparándoos ya eh, ya se puede hacer la inscripción, son 10 euros en el caso de los mayores, eh, 7 si es eh, la entrada eh, la inscripción anticipada en la página web erricrosa.com y 3 euros para los chiquis para las niñas y los niños de Berriozarre. en ese sentido recordamos que habrá varias categorías eh, prebenjamines, benjamines, alevines infantiles, cadetes y adultos Para más información e inscripciones, eh, los organizadores del Cross de Lance han facilitado dos números de teléfono que os eh, damos a continuación. Por un lado, el 948 30 16 36 y por otro el 646 24 43 89. Repetimos también estos números de teléfono: 948 30 16, 33, perdón, 948 30 16 36 y 646 244 o ochenta y nueve. Y finalizamos nuestro boletín informativo recordando que hoy día 17 de abril a las 7 de la tarde tendrá lugar una charla informativa en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar dirigida a familias que quieran acoger a un niño o a una niña saharaui durante los meses de verano. Eh, es eh, importante eh, esta charla para todas aquellas eh, personas que estén interesadas en ayudar a estos niños y niñas haciendo que pasen eh, un verano en paz. Por lo tanto, lo dicho, charla esta tarde a las 7 en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriuzar. 9 y 20 minutos de la mañana. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas horas en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM o a todas horas en internet en eguzquiplaza.net.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 Nosotros seguimos adelante, ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida con nuestro tiempo de entrevistas, esta vez con Marian López de Zubiría, de la asociación Kiliki. Os dejamos ahora con esta actuación en directo del grupo Oasis. The first Escuchando el Magazine Berrión, como os hemos dicho anteriormente, vamos a hablar de esos campamentos de verano eh, de 2012 eh, organizados por la asociación Kiliki y para ello tenemos ya con nosotros a Marian López de Zubiría, de, miembro de esa asociación, eh, Keixo Marian Egunon. Hola, buenos días Egunon. Bu bueno, pues eh, lo dicho, unos eh, campamentos que habéis organizado para sí. este año y para empezar pues queremos saber... Eh, todos los detalles de, de ese campamento ¿Cuándo tendrá lugar? Un poco toda la información práctica Vale, pues así un poco la información Ya podéis coger papel y boli <risas> Y apuntar A ver, el campamento se va a hacer en, en la isla de Zuaza uh -huh. Que es donde hicimos los, los últimos De los últimos años El campamento será del 12 al 18 de agosto uh -huh. eh, Y se oferta para desde primero hasta, hasta sexto de primaria uh -huh. En eh, grupos en euskera y castellano también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, sí que vamos todos juntos por el tema de ahorrar el autobús, <risa> pero luego sí que se oferta lo que es la, el campamento en castellano y, y, y en, en euskera. euskera. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, el precio lo hemos puesto lo más asequible posible, que son 125 euros. Uh -huh. Y que no está nada mal, por cierto. Está, está muy bien, está, la, está muy bien. La cosa. Sí, sí, porque sí que la isla reúne, bueno, condiciones de que ya es eh, la isla y hay varias actividades, Piragua, eh, Remo, o sea que todas esas actividades estarían incluidas más, bueno, pues lo que es toda la pensión completa, ¿no? Uh -huh. Y eh, la inscripción, el plazo de inscripción eh, ya está abierto desde, desde ayer, no sí, desde ayer lunes. Empezamos ayer y, y bueno muy bien porque ha tenido muy buena acogida y estamos vamos a estar bueno ayer lunes, martes y miércoles eh, de once a una. Y de cinco y media a siete y media en el Culturgune, en el espacio del Ayuntamiento de Cultura. Entonces, la, todas las personas que estén interesadas en eh, matricular a sus hijas e hijos, eh, ¿tienen que eh, acudir al Culturgune? ¿Algún sitio en especial? ¿Alguna sala? alguna. Sí, bueno, estamos en la sala en la entrada, entonces uh -huh. ahí... Hay... Bueno, ahí pues se nos dé. ahí les darán cumplida información o, o podrán eh, matricularse eh, todas las personas que quieran, aunque hay un plaza, una plaza, eh, perdón, hay un eh, límite de plazas, ¿no? Eh, también. Sí, pues eso, lo que decíamos Por el tema de ir todos en autobús Y allí montar dos campamentos Son 48 plazas uh -huh. 24 uh -huh. por cada grupo, me imagino Eso es, uh -huh. sí Bien, pues la gente ya puede darse prisa Que además el, el sí, plazo sí. termina mañana <ríe> Que así vuelan que... las plazas <ríe> Todos al Culturgune eh, a Hacer, eh, hacer esa, esa matriculación De todas formas eh, Yo cuando vi el, el programa Y, y sale en la, en la agenda municipal Y pone organiza la asociación Kiliki y la verdad es que no escuchábamos ese nombre desde, desde hace tiempo, ¿no? Sí, parece que estábamos escondidos, ¿verdad? <risa> sí. <risa> pues sí, hemos estado unos años, eh, bueno, pues los monitores seguíamos con relación y siempre hemos seguido haciendo nuestras actividades, ¿no? Más como cuadrilla, más que, más que vamos, organizando cosas para, para los niños y así Y, y bueno, pues era algo que teníamos pendiente y nos hemos lanzado. Uh -huh. sí. La verdad es que, eh, bueno, sí, hace, hace años, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo surgió la, la asociación Kiliki. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a remontarnos unos cuantos sí. años atrás. Sí, sí. Bueno, pues antes de, de nosotros, porque bueno, nosotros fuimos una generación que íbamos participando como niños. Uh -huh. Entonces nosotros fuimos los que cogimos un poco el relevo de de Otras personas, no sí que surgió como en el 1965, un poco, pues por iniciativa de, de gente joven en ese momento de Berriozar relacionada con el ámbito de la educación. pues un uh -huh. profesor y, y así se veía que, que hacía falta, no una un poco el organizar actividades para, para la, bueno, el tema infantil uh -huh. en Berriozar. Entonces, bueno, sí que la asociación es sin ánimo de lucro. Y un poco eso, nación con carácter cultural y recreativo. ¿eh? Uh -huh. Su objetivo era eso, realizar actividades dirigidas a la población infantil y así como ofrecer también una, una actividad de voluntariado para jóvenes. Yo creo que siempre ha ido como en dos, dos uh -huh. caminos, ¿no? El tema infantil, pero sí que gente joven con iniciativa de Berriozar pues que tendría un lugar para, para, sí, eso, para, pues para hacer voluntariado y uh -huh. sentirse dentro de un grupo, de una asociación, todo lo que, uh -huh. lo que eso lleva, ¿no? Me imagino que, a pesar de que han pasado años y de que habéis decidido retomar esa actividad, los principios de la asociación seguirán igual, ¿no?, hoy en día. Sí, sí, sí. Un poco todos los que, lo que estamos, lo que te comenta, pues sin ánimo de lucro y con una forma de abrir las puertas a todo el mundo que quiera. Y, eh, oye, pues el objetivo es eh, eso, un poco trabajar todos los temas culturales de Berriozar y, y nada, uh -huh. Y todo el mundo está uh -huh. invitado. por qué después de tantos años habéis decidido ahora retomar esa, esa actividad? Sí, pues bueno, como he dicho un poco, yo creo que era algo que estaba pendiente. ¿eh? Porque uh -huh. nosotros desde el 2004 ya eh, dejamos de llevar lo que era la ludoteca. Uh -huh. y, y bueno, sí que hemos seguido con relación los monitores y siempre salía el tema, ¿no? Porque ahora sí que se hacen lo que son campamentos urbanos pero a nosotros nos gustaba siempre esa idea de, de coger la mochila e irte unos días, porque creemos que ese modelo de campamento pues, pues proporciona... Otros valores, mm. eh, todo lo que es la convivencia, un poco todo eso. Sí, por eso habéis decidido. Sí, yo el que. formato de campamento de verano, ¿no? Sí. Para volver. Sí, sí, eso, el olvidarte un poco de, de la consola, de la tele, ¿no? De estar sentado en un sofá, nada, esto ya sabemos que en los campamentos no, no se para. <risa> no, no, además es algo que, eh, bueno, ya, ya era beneficioso cuando nosotros éramos, éramos sí, críos y, sí, y íbamos sí. a esos campamentos, pero hoy en día que la dependencia de eh, móviles, consolas y otro tipo de redes sociales y así es, sí. es mayor, ¿no? Entonces eh, será beneficioso para, para los niños y las niñas Sí, sí, sí, ahí la red que vamos a hacer va a ser jugando y, y uh -huh. participando en las actividades uh -huh. que... Sin embargo, aparte de, de este campamento de verano, que es, bueno, es un poco lo, lo que está más de actualidad, aunque también eh, estáis trabajando en otros ámbitos, eh, tú has adelantado un poquito antes que te... Eh, La asociación Kiliki trabajaba como en dos eh, vertientes, eh, por un lado el voluntariado, por otro uh -huh. el de las actividades, el ocio infantil. Eh, en cuanto a voluntariado tenéis en marcha un curso de monitorado, de monitor, monitora de tiempo libre junto con Lanchotegui, ¿no? Eso sí, pues eh, sí que cuando nosotros estábamos dándole vueltas a todo esto pensamos que, que era importante que también jóvenes de Berrizar, pues se formaran en el tiempo libre pues, para luego poder, poder participar también sino en los campamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, coincidimos con Lanchoteque, que estaba montando el curso de monitores, y pensamos que bueno, que era cuestión de unirse y, y hacerlo juntos. Entonces, eh, la Asociación Kiliki colabora con parte de la formación. Mm. Eh, varios módulos que, que se da, que se imparten, pues los, los damos nosotros, como es el tema pues eso mismo, ¿no? de preparación de un campamento, el tema creativo, que se va a hacer un taller de goma espuma. Eh, lo que es la orientación, también en, pues en el monte y así. Luego uh -huh. lo que es habilidades sociales, comunicación, resolución de conflictos... Todo esto lo, lo damos la asociación Kiliki. Y aparte uh -huh. hay muchos más módulos eh, que los dan otras, uh -huh. otras personas. Pero ¿El bueno. curso ha empezado ya o no? Sí, sí. sí. sí. También ya está, ya está en marcha. Empezó el día 10 de abril y ahora cada fin de semana se imparte un módulo diferente. ...hasta junio... Uh -huh. por eso ofertábamos también que, que... bueno, de ese mismo grupo... ...quien quiera hacer las prácticas... ...en el campamento, pues... Uh -huh. ...eso, lo, ten, lo estamos organizando así... ...de momento lleváis poquitos días... ...pero como, ¿cuáles son las sensaciones? De... ...sí, pues el curso... ...la verdad es que hay un grupo muy majo... ...y, y bueno, a mí me gusta... ¿eh? ...son gente joven, con, con ganas... Uh -huh. y, ...y bueno, y, y es que ese curso... ...la verdad es que sí que lo ofertábamos ...porque aparte de que... Bueno, que te guste el tiempo libre y todo esto, pues bueno, también es un, un título que te proporciona una salida laboral y la verdad que en estos momentos, pues es una es una buena oportunidad es también. Una opción muy buena. Bueno, pues eh, Marian, si quieres añadir algo más o alguna otra cosita, eh, si no iremos sí. ya concluyendo con la sí, entrevista. Sí, sí, porque yo me lanzo con esto, que es que la verdad que sí que te ilusiona y te, y vamos, te pones a hablar. Pues más que todo, pues animar a la, tanto a gente joven que quiera participar. Como a todos los niños y niñas de Bergizar que, que, vamos, que den guerra en casa, no, apúntame, apúntame. <risa> y, y sí, que va a salir, yo creo, es una, una actividad muy maja uh -huh. y nos lo vamos a pasar muy bien. Muy bien. Eh, antes ya se ha mencionado cómo se podía hacer la matriculación uh -huh. durante estos días, eh, hoy y mañana todavía se puede en el Culturgune sí. eh, Sin embargo, puede que haya gente que también quiera contactar con vosotros para, pues, eh, para otras cosas, para, para ayudar, para informarse de, de, de otras cuestiones. ¿Cómo pueden sí. puede ponerse en contacto con vosotros? Vale, pues voy a decir Decir el, el correo que, que sería berria arroba gmail com uh -huh. ¿eh? o sea kilikiberria arroba gmail com y luego bueno hemos creado un, un blog que lo iremos actualizando que es kiliki punto com uh -huh. Perfecto, pues se vale. eh, queda dicho. Eh, esas eh, formas de contacto con la asociación Kiliki, que tengáis mucha suerte, Marian, eh, sí. en este, bueno, durante los próximos días y en el campamento de verano, que os lo paséis estupendamente. Que los chavales y chavalas se lo pasen muy bien y que, que aprendan mucho. Sí, oye, pues ya vendremos a, a contarlo después también. Pues estaremos encantados de que <risa> vengáis. Eh, es que es ricasco, muchísimas gracias. Venga, Abur. tío. ¡Beliosar y Ratia e un punto Y 42 minutos de la mañana Nosotros eh, lo vamos a dejar eh, aquí Hasta mañana, eso sí Mañana a las ocho y media Volveremos a estar eh, con vosotros Con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9, como siempre, con el magazine Berrión. Y ya no nos queda más que despedirnos y pediros que no cambiéis de dial, que sigáis con nosotros con la programación de Berriozar y Riatia en el 100.8 o por internet en eguzkiplaza.net. Así que lo dicho, hasta mañana. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house. Charmy had just won the war, a crowd of people turned away, but I just have to look, having read